パワー 5 a 8.、Yeah. Una menos en Canarias. Ajá. Blake i Con Ricky García. 1982, esta canción, I Love Rock and Roll, de j o a n Jett and the Black Hearts, vende más de un millón de copias en Estados Unidos. El nombre del single daba también título al segundo álbum de la formación, que alcanzó el puesto número dos de la lista de álbumes del Billboard. Y ahora, si te parece, nos vamos a poner. Ciernos y sensibles, porque hoy es el 55 cumpleaños de Nuno Bettencourt, que es guitarrista portugués, miembro de la banda Extreme y que se hizo famoso por esta balada, More Than Words, tocándola con su guitarra acústica. Esta canción llegó al puesto número uno en las listas estadounidenses. Es una preciosa balada para disfrutar y ponernos sensibles en esta tarde. Es More Than Words. Sea lo. En Canarias, te acompañamos en la vuelta a casa. En la vuelta a casa. Play, play, play Kiss con, Ricky García. con Ricky García. Hey guys, this is Bruno Mars. Give me your, give me your, give me your, can't you baby? I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flaws, oh you w e sexy lady. But you walk around、right、here like you wanna be someone else. キャいシュー Ricky García en Kiss. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Las 6 y 18 minutos, un antes en Canarias. ¡Qué bien! ¡Qué bien esta gran familia de Kiss FM! La gran familia de Play Kiss todas las tardes. De 5 a 8, una menos en Canarias. Lo digo porque sé que hoy eres nuevo, te acabas de incorporar. Bueno, pues que sepas que aquí nos lo pasamos divinamente la familia todos los días. Fíjate, hoy estamos preguntando cuál es el aperitivo más exótico que te has tomado. Vamos a acudir a las redes. Va, venga, Pilarona nos dice: Hola, pues yo estas vacaciones he probado las algas rebozadas. Buenísimas. Bueno, Raúl Búho 20 dice: Yo he probado estas vacaciones un vasito de crema de poquillo y langostinos con harina de quicos. Y una cucharita de atún marinado con crema de coco y nueces. Madre mía, estoy babeando ya, ¿eh, queridos? Menuda tarde, vamos a darle bien. ¿eh? Mercedes GD dice: No tiene nada de exótico, pero. Pero unas sardinas asadas en la playa de la Caleta en Cádiz. Y te estaban buenísimas y el sitio increíble. Ya lo creo, ya lo creo. Cuéntanoslo, ¿cuál ha sido el aperitivo? Porque ayer fue el Día Mundial del Aperitivo. ¿Cuál ha sido el más exótico? ¡Cuéntanoslo! Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿Y esto q u e suena? ¿Lo conoces? ¿Te suena? ¿Sí? Es una de las grandes canciones de Dolores O'Riordan y su banda. Por supuesto, son cranberries. Prepárate para vibrar con esto que se llama Promises.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 Every time I call you on the phone, some sound t h t e l l s me that you're not at h o m e Unchain my heart, let me breathe. Unchain my heart, let me live the deep. Unchain my heart, Cause you don't care about me. But you let my love go away Until my heart sets t e f r e e I'm on this p e t h you、no. ガッシャー。 They point is t h e laugh at what you say And I don't need no care Cause you had a ba- d 80 80スペシャルワンメンチェントゥ y'all、yeah. quiera La fuerza del destino. Las composiciones siempre dulces y maravillosas de Nacho Cano. Y por supuesto su hermano y la voz de Ana Torroja. Bueno, son las 6 y 41, una menos en Canarias. Tengo una sorpresa. Ricky García en Kiss. Fíjate, te voy a contar ahora que los, los artistas británicos, como es el lunes, ¿eh? Elton Johnny Dua Lipa, ¿eh? Elton John y Dua Lipa han unido sus voces en un nuevo tema con el título Call Hard, que te voy a poner ahora. Fíjate, esta colaboración surgió después de que Dua Lipa le pidiese a Elton John vía Instagram que compartiese sus, experien sus experiencias en el famoso club neoyorquino s t u d i o 54, antes de que la cantante protagonizara el pasado mes de noviembre el concierto con el que presentó su último álbum. Pues fíjate tú que a pesar de las restricciones y distancias impuestas por la pandemia, Ambos trabajaron juntos en la creación de nueva música. Y el resultado de esas sesiones es totalmente espectacular. Fíjate, c o l d Heart es una canción inmediatamente reconocible. O sea, de repente vas a encontrarte oyendo a Elton John con Sacrifice y de repente Dua Lipa con Rocketman. Es una canción espectacular, un llenapistas basado en cuatro clásicos de Elton John con la remezcla de. ¡No! o n Dog. It's a h e w m a n u t e s Con colaboraciones muy interesantes junto a Elton John. Y esta es una de ellas. Cool h e a r t t e gusta? De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Vuelta a casa. Play Kids. Play Kids con Ricky García. Con, con Ricky García. Y las 7, 6 en Canarias, en directo es el show de la tarde. Bueno, hasta las 8 ya lo sabes, e h te vamos a acompañar en la vuelta a casa y por supuesto con tu participación. Hoy queremos que nos cuentes cuál es esa e tapa más exótica que te has tomado y sobre todo que nos digas dónde, que eso será lo interesante. Y vamos a leerte un mensaje que nos ha llegado a nuestro Instagram de nuestra amiga. maría ángeles 4254 dice el martes pasado en ibiza que bien vives querida dice, restaurante echeco dice espuma de jalapeño con helado de ajo negro maonesa de pepino y sashimi de caballa dice no hay palabras y seguro que está buenísimo ¿eh? el problema de los pinchos con un nombre tan largo es que p a r cuando acabas de decirlo ya estás en el baño María Pilar, desde Alicante. Buenas tardes, chicos. Hola. Una tapita que nos pusieron este verano por el norte, en un pueblecito que ahora mismo ni lo recuerdo. Sí. Y estaba de vicio: era una tostadita de pan que estaba untada con aguacate, una lonchita de queso, de cabra, una rodajita de tomate, un trozo de salmón y un trozo de tortilla. Y bueno, nos gustó tanto que ahora ya, pues es raro la semana que no, no cenamos de eso. Está exquisito y muy sencillito de hacer y económico. h l a ha pasado buena tarde, chicos. Igualmente, venga, pues va a repetirlo mucho, ¿eh? al menos hasta que la báscula te recuerde el nombre del pueblo y se te olvide la receta. Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal, queridos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esto es Play Kiss con Ricky García. フレキスオフ!」 El invento de Frank Farian, entre ellos también Milly Vanilli, de los que te hablaré el jueves. El jueves hablaremos de Milly Vanilli, verás qué vamos a pasar. Esto ya sabes: Rivers of Babylon, en directo. Bueno, y a la vuelta, como todos los lunes, nuestro podium de los números uno. Nos moveremos en tres décadas distintas y en tres países distintos para saber quiénes serán número uno esta semana. Y ahora llega Estefanía Vega para ponernos al día sobre las últimas noticias del volcán en La Palma. ¡Sate aquí a la vuelta! Esto es Kiss.